y en muchos. La Otra Oreja. Hola, hola. Damos comienzo al programa 445 de La Otra Oreja, el último programa de estos 9 años, porque el, la semana que viene cumplimos los 10 años de este ciclo de estas subversiones sonoras. Eh este programa musicalmente incorrecto y aquí estamos para que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. En nuestro mail otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos la otra oreja y algunas radios que irradian esta emisión desde la Patagonia rebelde hasta los alrededores de Nueva York y emitido desde Radio de la Azotea aquí en Mar del Plata gracias a los dedos mágicos de Pablo Guzzo en la operación técnica. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pesoa. Dice Quique Pesoa, eh, está bien Lara, te dije, Liliana Daunes y Quique Pesoa. Ya soy Lara. Ahí está, ahí está, bien, bien. Eh, ¿y ese chiquito quién es? Que te salga lindo tu programa. Gracias, pero me refería el de gracias Lara. Hola, pero... abuelo. Hola, Río, este, ¿todo bien? hoy. Ah, eh perfecto, Río Nas Mansoria, sí, sí. Este, bueno, eh saludamos a Matías de Roldán eh con Silva Embutidos y Chacinados en San, en Roldán en Santa Fe y aquí en Mar del Plata, Margette, cafetería y lavadero artesanal con encerado y silicona eh que probé y el auto queda a pesar de la lluvia, eh. La La lluvia resbala, resbala un poco. Eh tendría que probar el lavado del motor del sabía? chasis. No, no sabía. ¿Sabés dónde está Margit? En no. no, en Jacinto Peralta Ramos 540 aquí en Mar del Plata. Eh y Carlos te sirve un café y hay días fríos si conviene estar adentro, ¿no? Pero se ve el solcito está hermoso ahí. Bueno, Muy bien. Muy bien, así comenzamos La Otra Oreja de hoy Estás escuchando Desde La Otra Oreja La Otra Oreja Argenta Y hace algunos años El, el entonces Subcomandante Insurgente Marcos eh, Escribió una carta A los argentinos Vamos a leer algún fragmento Si queremos aprovechar a los hermanos y hermanas de Argentina que nos dan la oportunidad de decir nuestra palabra en este acto que sirve para darle a la verdad y a la memoria el lugar que merecen. Porque hay y ha habido quien creyó y que y cree que asesinando personas asesina también los pensamientos y los sueños que en veces son palabras y en veces son silencios. Quién así que en realidad teme y su temor adquiere el rostro de autoritarismo y arbitrariedad y en la resaca de la sangre busca la máscara de la impunidad y el olvido no para que todo quede atrás sino para asegurarse de que podrá de nuevo hacer actuar su temor sobre los que son diferentes nuestro más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana y sigue escribiendo el subcomandante insurgente Marcos eh por el 24 de marzo de 1976 no bueno decía que en la resaca de la sangre busca la máscara de la impunidad y el olvido no para que todo quede atrás, sino para asegurarse de que podrá de nuevo hacer actuar su temor sobre los que son leson diferentes. Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado, no es un recuerdo estéril que habla risas o lágrimas. La memoria Nos dijeron, es una de las 7 guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras 6 son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro. Eh, sigue diciendo el subcomandante Marcos, eh Bueno, y el respeto a uno mismo y al otro y el amor. La memoria, sobre todo, dicen nuestros más primeros, una una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida. Por eso quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida. Y con y quien no tiene memoria, está muerto. Somos muchas y muchos los que al buscar la memoria estamos buscando parte de nuestro rostro que nos pide que olvidemos, nos pide que sigamos incompletos usando las prótesis que el poder oferta. Este día en Argentina y en México y en otras partes del mundo hay muchos y muchas guardianes de la memoria reuniéndose. Em eh, reuniéndose para una ceremonia tan antigua como la palabra, la del conjuro del olvido y la desmemoria, la de la historia. Hoy quienes tienen en la Argentina como patria, quienes enseñan que quien camina la memoria, en realidad camina la vida. Y queremos que todos y todas ustedes sepan que escuchamos sus pasos. Y al y que al escucharlos Recordamos que el principal atributo del ser humano sigue siendo la dignidad. Digna Argentina, los zapatistas de México te saludan. Vale, salud y que nunca más la estupidez se permita democratizar el miedo y la muerte. Postdata. No se acaben el churrasco porque siempre me dejan la pura salsa chimichurri. Con el mate pueden proceder a discreción pero que no se acaben las empanadas. Desde México firma esta carta el subcomandante insurgente Marcos y antes de terminar dice, "Nos vemos luego en la calle Corrientes para echarnos una cascarita de fútbol y tararear un tango, porque la memoria siempre se guarda con el juego, la música y el baile." Esto lo escribió el subcomandante Marcos Vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. Y, y ahora, hablando de, de memoria de México, vamos a hablar... ¿La historia de la medida? No, no, no. Vamos a hablar de, de la memoria de Mierta Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que a sus 97 años sigue caminando las calles y esperemos mañana encontrarnos con ella en Argentino Juniors cuando el club le entregue eh, recordatorios y la y el carnel de socio a los familiares de los desaparecidos, entre ellos a mi papá. Bueno, Mirta Baravalle le dio un cuento del subconante Marcos que dice la historia de la memir de la medida de la memoria. La historia de la medida de la memoria. Cuentan los viejos más viejos de los nuestros que los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, repartieron la memoria entre los hombres y mujeres que caminaban el mundo. Bueno es la memoria, dijeron y se dijeron los más grandes dioses, porque ella es el espejo que ayuda a entender el presente y que promete el futuro. Con una jícara hicieron los más primeros dioses la medida para repartir la memoria, y fueron pasando todos los hombres y mujeres a recibir su medida de memoria. Pero resulta que unos hombres y mujeres eran más grandes que otros. Y entonces la medida de memoria no se veía igual en todos. Los más pequeños la brillaban más plena y en los más grandes se opacaba. Por eso dicen que dicen que la memoria es más grande y fuerte en los pequeños. ...y es más difícil de encontrar a en los poderosos. Por eso dicen también... ...que los hombres y mujeres... ...se van haciendo cada vez más pequeños cuando envejecen. Dicen que es para que más brille la memoria. Dicen... ...que ese es el trabajo de los más viejos de los viejos. Hacer grande la memoria. Y dicen también que la dignidad no es más que la memoria que vive. Dicen, vale, salud y que la memoria cumpla su cometido, es decir, haga justicia. Y escuchamos a a una memoriosa, ¿no? A Mirta Barballe que la saludademos mañana o pasado en en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. Bueno, y y a propósito del 24 de marzo, eh bueno, hace muchos años el primer 24 de marzo de la agrupación Hijos eh a la noche el 23 eh habló una compañera, habló Isa Eh, después de Ebede Bonafini y cantó Malena D'Alessio de actitud María Marta y nos cantaba Hijo de Desaparecido ¿Quién te está apretado? Cara contraída Con tu atrancado por la sangre Y tu letruta Y oculta tras tu cara que parece apagada Las zapas de tormento que se participó El sueño se la muerde y el suelo pertenecuado Mi vida se va un peso, el peso más horrible El trauma de la muerte y el suelo pertenecuado Y yo no es feliz, aunque sonrilla Donando tanto odio y cerizo, tú tampoco has ganado pretendiendo que no hay río, río de sangre, río que quema la salma, viendo naciones tu vena enfermo, los que no tienen humildad y la salme no les llega el verta ni ven el muerto recogido por cada uno que las no No se quedaron casado rodeado con los hombres y los fuegos solo Sofía ah, y lo detesto y daría lo que sea por seguir sintiendo esto porque no quiero calmar lo que sale de mi piel porque no quiero calmar lo que siento que está bien el acto que me provoca no tiene nada que ver a lo que yo en nada tema gala de, de uh -huh. la redot ¿Qué hacer? Ahora que estás hablando por teléfono, no sé. ¡Oh, sota! Qué odio que fricollo, mi aliada del tormento, te quita de tu sueño. Mierda, bien. Aún no he alzar. No quiero un consuelo, no más de protestar, sonríe. Mi no me causa gracia vivir de ajeno nada y esto es una desgracia dando batalla por verte disfrutando mientras mi cabeza te estaba incinerando. Esa marijona de la estúpida conciencia que nos quiso ignorar Y no condenó, no. soy a toda la mujer asesina liberada Hace un lado como un vomito campán Que me pudra en el tormento Igual no dejo de odiarte porque odiarte es lo correcto La sangre nunca muere aunque parezca paganda Mi sangre se calienta cuando veo tu cara la Intelectual es de prestigio queriendo minimizar Lo que comprime mi garganta y no la deja respirar Pjeja refinata, salat o de corrupciona Tu pasajero saspegadoras de omisión No tjene vergüenza No tjene vergüenza Queser una mierda Queser una mierda Si la Cristo te opinas de tu denuncia autente Sácaras tu preme y carapis sobre tu frente Mea, mea, mea Pulpa a hola Repetido por la opinión pública Dile no te quema Dile si abiertamente Quero distinguirte de cuatete entre la gente ¿Estás escuchando desde la otra oreja? La otra oreja subversiva. Mirta de la Plata nos dice que Mirta Baraballe dijo en el 24 este 24 en la Plaza de Mayo, o lloro o lucho y casi le explota el corazón a a ella y a toda la gente en Plaza de Mayo, ¿no? Eh se conmovían y caían las lágrimas. Fue todo muy fuerte sin sin nuestras madres, ¿no? No sabes el respeto y el silencio al escucharle la multitud por la memoria de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Aquí nadie se rinde y no vamos a dar nunca vuelta ninguna página. Bueno, y volvemos al programa diciendo que en los años 70 quedaba para siempre la historia del país como la cumbre del terrorismo de Estado. En este marco, la música argentina combatió desde su lugar, ¿no?, con arte y letras que dijeron lo que había que decir. Más allá de algunas de las canciones que se hubieran escrito antes, Eh, sus letras representaron entre 1976 y 1983 la resistencia y el grito de protesta a la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. La hermana de Víctor Heredia desapareció durante la dictadura y el dolor del artista se hizo canción a lo largo de su una discografía siempre comprometida con las luchas populares. Vamos a escuchar Una subversión de Iliapu de Chile Sobreviviendo de Víctor Heredia Por la otra oreja Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 100 veces. En el repito siempre Que mienta sallet Con oh. dhe çerran ka con la dictadura posmalvinas en cuasi retirada y la esperanza de un futuro de libertad como algo que parecía concretarse, Charlie García compuso una canción a la que siempre viene bien recurrir cuando se quiere saber qué decía el rock ante las botas. Aquí la subversión de Nahuel Penici, Los Dinosaurios. Los amigos del barrio pueden desaparecer.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 Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche un amigo está en casa. Oh mi amor, desaparece el mundo. Y los pesados, mi amor, llevan todos un montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atado en nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atado So will you send a call? está en la aire es que está en la calle pueden desaparecer en la calle los niños del barrio pueden desaparecer pero los dinosaurios van a desaparecer ¡Uh! <ifieïso> <en Een> ¡Gracias! ¿Estás escuchando? desde la otra oreja